La señora Silvia Lomi, es secretaria del Consejo de la Mujer de la Nación, en donde nos recibió amablemente, en donde nos escuchó, en donde eh, escuchó las verdades de hermanas eh, que han sido omitidas hace muchísimo tiempo, eh, escuchó las verdades, escuchó las historias eh, verdaderas de hermanas indígenas que han muerto en feminicidio indígena en nosotros territorio en donde no solamente le llevamos las noticias eh, llenas de dolor, sino que también le dimos eh, como propuesta poder trabajarlo en nuestro territorio, ser nosotras las eh, mujeres operadoras, si le podemos llamar. Todavía estamos en búsqueda de, un, de una palabra exacta, pero creo que defensoras de la vida eh, nos convence más que operadoras. Le propusimos ser nosotros las operadoras y las autoras de relevar todo lo que tenga que ver con feminicidio indígena dentro de los territorios naciones indígenas eh, que habitamos, de la periferia o sino de la urbanización en donde estamos y empezar a poner en claro eh, para este Estado y para este gobierno y los que vienen que hay muerte hacia nuestras mujeres hay lucha que todavía no se está mostrando y que nosotros lo queremos poner con números porque este estado te exige números nosotros exigimos justicia así como no escuchó, no escuchó esta mujer eh, escuchó muchos casos más que compete sobre la violencia de género que no todas somos iguales no todas somos mujeres dentro de la nación indígena también existe la disidencia así que también fue uno de los planteos empezar a laburar en lo que tenga que ver en las secretarías de género, en las secretarías de los inquietos de la mujer de todo el territorio, y ser nosotras las que vamos a estar portando las noticias o trabajando los relevamientos que se tengan que hacer dentro de la, de los territorios. Eh, vamos avanzando de a poco, ya es el noveno día, como dijo Marilyn, eh, esperamos que desde los otros ministerios Eh, empiecen a sensibilizar el caso de lo que estamos traiendo nosotros. Todavía nos falta, nos falta mucho, nos falta la presencia del de ministro de Salud, eh, de Ambiente, que realmente es algo que nos importa más que los demás. El ambiente para nosotros no solamente es el cuidado de la naturaleza, sino conservarla, el resguerdo de la vida. Así que eh, espero que tengamos novedades y tanto del de Ministerio de la Salud también. Así que, Moira, eh, quiero expresar en nombre de todas mis hermanas la solidaridad con compañeras, compañeras que han estado aquí eh, apoyando desde el primer momento esta manifestación y que están siendo hostigadas por la policía que al retornar a sus casas son detenidas, les piden eh, carnet, el del DNI, Entonces queremos ofrecer nuestra solidaridad y repudiar esos actos de hostigamiento porque se intenta siempre criminalizar la solidaridad, se intenta destruir y desarticular los lazos solidarios que hay entre los pueblos y queremos decirle a nuestras compañeras, compañeros que han sufrido en estos días hostigamiento policíaco que les abrazamos y que sí nos importa muchísimo su solidaridad, que frente a este tipo de accionar de la policía, por favor, nos informen que no nos podemos volver a nuestros hogares eh, tranquilas si los hogares de ustedes y si sufridas quedan alteradas a partir de haber estado aquí dando apoyo. También esto da cuenta del peligro en el que se siente el sistema cada vez que los pueblos, de manera unida, amorosa y solidaria, entendemos la magnitud de la lucha que tiene que ver con el resguardo de la vida. Porque acá venimos justamente a denunciar a las grandes empresas transnacionales que están destruyendo todo. Acá venimos a declararnos en contra del terricidio. Y eso les está preocupando. Eso es lo que realmente está desatando esta cacería, esta persecución con los corazones solidarios que se han acercado. Así que todo nuestro apoyo, por favor, compañeros, compañeras, no se dejen intimidar y aquí estamos para ponerlo en cuerpo también, a esta necesidad de garantizar la seguridad de ustedes. No deben en hablarnos. También quiero agradecer a los trabajadores, las trabajadoras, las trabajadores de aquí del Ministerio del Interior, que se han comportado amablemente, en, en general, la mayoría, se han comportado amablemente. Fueron un poco los casos de trabajadores y trabajadoras racistas que se molestaron por esta medida, y que no hemos tenido presiones de apoyo, de amabilidad, de respeto, así que también queremos subgraciar eso. Y vamos a continuar acá, estamos cerrando nuestro noveno día de resistencia, esto es memorable, pasarán los años y se recordará que alguna vez vinieron las mujeres indígenas, un truñado de flores nativas rebeldes, a gritar que había que hacer algo contra el terricidio, que había que preservar la vida de los territorios y de los pueblos, Y esperamos que esto sea una semillita que germine hacia una gran rebelión, como lo anunciamos, hacia una gran revolución, que hagan hacer un nuevo país. ¡Garichuau!